Cuentos de hadas Españoles La reina de las nieves Había una vez dos niños muy amigos Kay y Gerda Eran vecinos A los dos les encantaban las flores Y habían plantado un rosal en el césped común La abuela de Kei solía contarles historias todos los días Un día de invierno La abuela les contó la historia de la Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves es una bruja malvada. Puede convertir el corazón de una persona en hielo y convertirlo en su esclavo. Entonces debemos alejarnos de la Reina de las Nieves. <risa> si viene aquí, la derretiré en el fuego y se convertirá en la Reina del Agua. ¡Ay, <risa> alguien se está riendo! ¿Quién será? ¿Habrá alguien junto a la ventana? Kay abrió la ventana y miró fuera a ver si había alguien. Estaba nevando. A Kay le entró algo en los ojos. ¡Ah! ¡Mis ojos! A través de los ojos algo le llegó al corazón. ¡Oh! ¡Mi corazón! ¿Qué te pasa, Kay? ¿Te has hecho daño? ¡No es asunto tuyo! ¡Aparta! Gerda estaba muy sorprendida, pues Kei nunca se había comportado así. Desde ese día, Kei empezó a comportarse de una manera muy extraña. Empezó a evitar a Gerda y a hablarle muy arrogante. Gerda no entendía el comportamiento de Kei. Un día, Kay sacó el trinero. ¡Kay, venga, vamos a jugar! ¡No! ¡Voy a jugar con los niños más mayores! Kay, somos muy amigos. ¿Por qué ya no me hablas?» Kay, Kay no le hizo caso a Gerda y empezó a deslizarse en su trineo. Gerda intentó seguirlo, pero iba tan rápido que Kay. lo perdió enseguida de vista. Decepcionada, Gerda regresó a casa. El trineo de Kay se deslizaba rápidamente. De repente, apareció un trineo de hielo ante él, tirado por un reno, y enganchó el trineo de Kay. Al principio a Kei le gustó, pero después tuvo miedo. El trineo lo llevó a la Tierra de las Nieves. Kei vio un enorme castillo de hielo delante de él. Alguien bajó del trineo. Era la Reina de las Nieves. Bienvenido a la Tierra de las Nieves, Kei. Antes de que Kei pudiese responder a la reina, la reina movió la mano hacia la cabeza de Kei. Su magia funcionó y Kei no pudo hacer nada más que seguirla. La reina de las nieves se llevó a Kei a su castillo. Gerda esperó a Kei, pero no apareció. Intentó buscarlo, pero no pudo encontrarlo por ninguna parte. Llegó el verano. Gerda decidió encontrar a Kei y traerlo de vuelta a casa. Y se lo contó a la abuela. Eres una niña muy valiente, Gerda. Seguro que lo encontrarás. ¡Gracias, abuela! Toma este espejo, te ayudará Cogió el espejo y Gerda se puso en camino para encontrar a Kei. Se alejó mucho de su hogar Por el camino preguntaba a los pájaros, animales, árboles y al viento Si habían visto a Kei por alguna parte Nadie había visto a Kei. Pero Gerda no se desanimó, siguió avanzando Después de andar un buen trecho, llegó a un río Allí no había nadie Gerda, tras pensar un rato, le preguntó al río Querido río, por favor, dime ¿Has visto a mi amigo Kei? ¡Se ha perdido! No obtuvo ninguna respuesta Decepcionada, estaba a punto de irse Cuando llegó una paloma blanca De no se sabe dónde Y se posó en su hombro Yo puedo ayudarte, pero primero quiero algo a cambio Y la paloma salió volando Gerda pensó que era un mensaje del río Se quitó el collar y lo lanzó al agua De repente, una barca navegaba hacia ella Estaba vacía Gerda se subió a la barca y empezó a moverse sola Llevó a Gerda al otro lado del río Gerda bajó de la barca y se encontró ante un jardín Era un precioso jardín con flores variadas No había visto tantas clases de flores en toda su vida Gerda estaba encantada Pero se dio cuenta de que las flores no olían Una mujer se acercó a Gerda Bienvenida, pequeña Gracias ¿Quién eres, pequeña? ¿Y qué te trae por aquí? Soy Gerda y estoy buscando a mi amigo, Key ¿Lo ha visto usted? ¿Kay? Oh, no Creo que no Oh, entonces debo irme Siento haberle molestado Por favor, espera ¿Cómo has dicho? ¿Kay? Creo que vi pasar a un chico Ven conmigo y te contaré qué pasó ese día La mujer le ofreció un té. Gerda le contó cómo había desaparecido Kei. Le contó sus sospechas sobre la reina de las nieves. ¡Oh! ¡Oh! ¡La reina de las nieves! ¡Ella es una bruja! ¡Por ella todas mis flores han perdido su aroma! ¡Quiero darle una lección! Tras un rato, la mujer empezó a cepillar el pelo a Gerda. Tenía un cepillo mar. En realidad quería que Gerda se quedase con ella más tiempo porque estaba sola Con su cepillo mágico borró la memoria de Gerda Gerda se quedó dormida y al despertarse no recordaba nada ¿Dónde estoy? Estás conmigo pequeña, en mi jardín La magia de aquella mujer no funcionó en el alma pura de Gerda al ver las preciosas rosas del sombrero de la mujer, Gerda recordó a Kay y todo lo que había ocurrido. Tengo que encontrar a Kay cuanto antes. Déjeme marchar. La mujer intentó retener a Gerda, pero ella estaba decidida. Regresó a la barca y se subió. La barca empezó a moverse, pero no sabía a dónde ir. ¡Oh, río! ¡Ayúdame a encontrar el camino! En cuanto acabó la oración, un cuervo vino volando hacia ella y le indicó que fuera al norte Gerda siguió al cuervo un rato, viajó por el mar helado y llegó a un barco Gerda subió al barco ¿Este barco me llevará al castillo de la reina de las nieves? Una niña pirata apareció delante de Gerda ¿Te has perdido, niña? Estás en un barco pirata Gerda le contó la historia de Kei y la Reina de las Nieves. La niña pirata sintió pena por ellos. No puedes sacar a Kei del castillo de la Reina de las Nieves. ¡Olvídalo! Lo encontraré, cueste lo que cueste. No abandonaré a mi amigo. En realidad, yo no tengo amigos y querría que te quedaras conmigo. Pero estoy impresionada con tu actitud. Te ayudaré a encontrar a tu amigo. A la mañana siguiente, la niña pirata le consiguió un reno a Gerda. Este es el reno más rápido de todo el Reino de las Nieves. Te llevará al castillo de la Reina de las Nieves. ¡Ah, ¡Oh, gracias! Vea por esa bruja y dale una lección de vida. Gerda subió al reno. Después de viajar una gran distancia, llegó a un iglú. Allí encontró a un anciano. Has traído el espejo, ¿verdad? Gerda se sorprendió al oír aquello No entendía cómo el anciano sabía lo de su espejo Cogió el espejo y se lo enseñó al sabio anciano ¿Me ayudará a vencer a la reina de las nieves? No, este es un espejo mágico Muestra la verdad Nada más que la verdad Entonces el sabio anciano le contó a Gerda quién era la reina de las nieves. Cuando la reina de las nieves era una niña, era amable y alegre. Por donde pasaba, las flores florecían. Cuando sonreía, sus ojos brillaban como rayos del sol. Era única y feliz. Se llamaba Lila, pero todos pensaban que Lila era una bruja. ...por eso no dejaban a los niños jugar ni hablar con Lila. La dejaron sola y triste. Enseguida empezó a odiar todo y a todos los que la rodeaban... ...y un día pidió un deseo. El que se porte mal conmigo, que se convierta en hielo. Después construyó un castillo de hielo alejada de todos... Creció sola, sin amor ni felicidad en su vida. Por favor, no la mates. Mata sus pensamientos malignos. Tu espejo mágico te ayudará a hacerlo. Si consigues recordarle quién era ella antes, podrás salvar a tu amigo Kay. Gerda llegó al castillo de la Reina de las Nieves. Encontró a Kay en un rincón. Estaba haciendo una escultura de hielo. a verte, soy yo Gerda, no me reconoces, Key Key la miró pero no le respondió de repente apareció la reina de las nieves como todo aquí su corazón se ha convertido en hielo vete, él es ahora mi esclavo, déjalo o te convertiré también en hielo a ti, Key por favor vuelve te echo de menos. He venido a llevarte a casa. Vamos. Las lágrimas de Gerda cayeron en la mano de Kate. El calor y el cariño hicieron efecto. Kate empezó lentamente a recuperar sus recuerdos. ¡Gerda! ¡Oh! ¡Te reconozco! ¡Lo recuerdo todo! La reina de las nieves se enfureció al ver aquello y sacó su varita mágica para maldecir a Gerda. Gerda sacó su espejo contra el maleficio. El maleficio desapareció y la reina de las nieves se miró en el espejo mágico de Gerda. Lo que vio no era su cara, era la cara de una niña pequeña. De repente, la reina de las nieves se convirtió otra vez en una niña. Gracias, Key y Gerda. Muchas gracias por recordarme quién soy. Me he liberado de mis pensamientos maléficos. Kay y Gerda se despidieron de Lila y regresaron a su hogar.